Vamos a hablar ahora de Paritarias, Mesa de la Función Pública. Lo tenemos, lo agradecemos. En línea con nosotros a Luis Rosas, referente y representante de UPCN. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Sofía, igual te te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, chicos, buen día. ¿Cómo están? Bien, acá tratando de mencionar cómo serán esas reuniones que van teniendo ustedes así, teniendo en cuenta que se d i o a a conocer el índice, sabiendo que no, se, que no frena la inflación. Y bueno, esta nueva propuesta, ¿qué, ¿qué primera impresión te quedó después del encuentro de ayer, Luis? Bueno, como siempre, Walter, uno recibe en representación de los trabajadores y las aspiraciones generalmente siempre son superiores a las que en los ofrecimientos este, recibimos. Eh, lamentablemente, eh, históricamente, el, el, este, el, la gente del trabajo generalmente. Eh, no siempre es tratada como uno quisiera.、Uh -huh. Y de hecho, ayer lo manifestaba de que,、eh, porque con,、eh, que en este tiempo dibujan todo. Fíjate de que、eh, no es la razón el, el, el 7,6%、uh -huh. de, de inflación. Entonces, lo ideal sería siempre que, que se, se pudieran sincerar, particularmente aquellos que tienen la、eh, obligación de manifestar. Un número de seriedad para que el trabajador pueda estar mejor preparado si es necesario. Pero la, la, el ofrecimiento del gobierno, si bien es cierto que puede tener una idea de ir equiparando a la inflación, lo cierto es de que estamos mal. Estamos, ayer se lo, se, lo, se lo comunicaba a l ministros, ellos, ellos tendrían que ver. Yo creo que ellos lo ven, pero este, lo cierto es el que manifiestan estar en una imposibilidad de acrecentar esos porcentajes. Y lamentablemente, yo no sé en qué vamos a terminar, porque el porcentaje que realmente nos ofrecen, y particularmente lo que está referido para julio, es muy insignificante.、Uh -huh. Porque recordemos de que el gobierno ofrece、eh, el 8、sí. para junio,、sí. el 3 para julio. Y el 12 para agosto. Agosto estamos hablando. Si bien es cierto que hay una proyección, si bien es cierto que de alguna manera están manifestando que, bueno, podríamos andar en el 7% de inflación, bueno, ¿quién lo puede garantizar a esta, a, a esta altura? Eh, si, eh, el, el gobierno va manifestando para adelante, pero lo cierto es de que realmente el mes de julio tiene muy poco. De porcentaje más allá de que el gobierno diga, bueno, tenemos la necesidad imperiosa de pagar el a l q u i n a l d o El a l q u i n a l d o es un derecho de los trabajadores y por lo tanto lo tienen que cobrar. Ahora, Eh, después, el ejercicio económico lo tiene que hacer la provincia, la reserva la tiene que ir haciendo me, mediante los tiempos que sean necesarios para poder、eh, sostener claramente y dar seguridad del pago del aguinaldo, que、el、no tiene que ver con los aumentos de sueldos. El argumento fue ese, Luis, digamos, el argumento que hace que uno mira, cuando mira, a mí también me llamó la atención de que en julio sea solo un 3%.、Eh, el argumento que le dieron es: y lo que pasa es que ese mes es cuando pagamos aguinaldo, así fue. No, no, claro, sí, sí, pero está planteado. ¿Sabes que esto se planteó en la última reunión de la Mesa de la Función Pública, que creo que fue por abril, no me lo recuerdo bien? Este, manifestaron de que、eh, podían tener inconvenientes con el aguinaldo, pero nosotros siempre nos referimos que el aguinaldo es un derecho que va por fuera de lo que el gobierno tenga que dar como número este, de aumento. Si bien es cierto. Ya esto sería un aborto de la, de la naturaleza de que llegáramos a un 12% en agosto de inflación. Lo cierto es que tenemos que esperar a, a fines de agosto para cobrar ese dinero. Entonces, nos parecería más justo haber dividido, aunque sea todas esas partes, o poder agregar algunos puntos más al, al, al mes de julio. Realmente,、eh, yo no creo, yo no creo. De que finalmente esto se pueda aprobar. No creo. Si bien está, si bien es cierto de que el gobierno está dando un aumento sin tener en cuenta、eh, la proyección del INDEC, pero lo cierto es de que, o sin saber con seguridad cuánto va a ser la inflación, lo cierto es de que el porcentaje es, este,、eh, es muy pequeño para julio. Eh, y cuando esto fue planteado, ¿qué quedaron ahora ustedes?、Eh, lo analizan, me imagino, como PCN y todo, y ya van a dar respuesta. Vos algo estás algo, un poquito adelantando, pero como siempre se respeta la opinión de la mayoría, obviamente. Pero、eh, quedaron en encontrarse nuevamente. ¿Cómo quedó esto ahora? No, e s、pues, es que nosotros tenemos que responder, y, y, y ante la negativa, suponiendo de que fueras de todos los genios, le quedó una sola alternativa al gobierno: sacar este aumento por decreto. Y、mm. segundo, de que de alguna manera. Eh, eh, yo no estoy tan de s a c u e r d o con el 8%, estoy de s a c u e r d o con la proyección posterior a julio.、Claro. Porque el 8%, medianamente, bueno, creeríamos de que podríamos estar ahí empatando o ganando probablemente en centésima, lo que pudiera significar j u l i o que todavía no lo sabemos. Pero lo cierto es que ya estamos muy cercanas, incluso a la liquidación, de hecho, ya se está liquidando. Entonces, me parece de que la, la gran discusión viene a partir del 3%. No del 8. Yo creo que nosotros veremos qué es lo que dicen los compañeros. Ya tienen el acta en cada uno de los lugares de la provincia que, que、sí. se comunicó ayer. Hoy vamos a tener una reunión, nosotros creemos a media mañana en el, en, en el gremio acá con el resto de los compañeros que conformamos la mesa directiva y、e、iremos decidiendo qué es lo que vamos a resolver. Creeríamos que los más. Eh, complicado, tenemos a partir del 3%.、Uh -huh. Yo creía que el 8% por ahí, bueno, medianamente puede este, andar. Y sobre todo por la premura, si nosotros este, llegáramos a dilatar demasiado esto, o el gobierno saca y lo da por decreto,、claro. o el gobierno confirma de que abona y,、eh, el 8% para junio.、Uh -huh. Porque si no, no tenemos nada tampoco en junio. No tuvimos nada en mayo. Si bien lo de mayo fue hecho en abril, lo cierto es que no podemos estar en junio sin nada. Claro. Luis, ¿y cómo van con respecto a.? Viste que esta semana se informó que el anual va en el 115%, 114% y algo. Con respecto a ese número anual, ¿cómo va el trabajador estatal de la provincia? Sí, bueno, eh, eh, el, el, eh, eh, bueno, la proyección que tiene el anual es del 140 y pico por ciento, y eso de alguna manera estaría indicándote que no va a haber durante enero a diciembre del 2023.、Eh, este, Una caída de la inflación. Esto primero se confió en el REM, después se confió en el INDEC. Hoy hay una pelea en el, me, en el medio de información que uno no sabe para dónde disparar. Y en el i n d e c anual, peor todavía, y lo peor que nosotros venimos ofreciendo, por lo menos desde UPCN, tener、eh, acuerdos salariales o paritarios, como algunos. Todavía le quiere llamar, pero no existe en, en, en, en Río Negro,、uh -huh. este, eh, poder arreglar de, de, como se arregla en la nación, de mayo a junio、Exacto. de cada año, porque entonces en el medio tenemos la seguridad de que vamos a tener cargado todos los beneficios a favor de, de los dos aguinaldos. Fíjate que hoy venimos atrasados, en, en, en Río Negro estamos arreglando salario, únicamente, y que muchos n o lo dicen, únicamente por 11 meses por año. Eh, el mes 12 lo vamos a cobrar el año que viene a final enero. Claro, Eso hay que decirlo también, porque esto es una realidad. Y, y, está, y veníamos arreglando, el gobierno de la provincia venía arreglando salario de aquí para atrás, de, de, desde el 2022 para atrás, veníamos arreglando salario por 10 meses en el año nada más. Y ahora. Bueno, Luis,、eh, momento de análisis. Decías, hoy van a tener acá en Viena y cada uno de los lugares de la provincia. Y seguramente ya por la tarde habrá una tendencia clara de qué es la respuesta que van a dar.、Eh, seguramente estaremos atentos a eso、eh, de cara a este fin de semana largo.、Y、gracias por estos minutos. Feliz día también para el domingo, Día del Padre. Y en voz a todos los, bueno, a, los de UPCN. Bueno, y abrazo grande. Igualmente para vos, Walter. Igualmente para vos. Abrazo. Gracias. Hasta luego. Lu chau, chau. Luis r o s a UPCN Río Negro.